No hi som totes. Un programa per a la justícia social No, no, no, no hi som totes. Un programa contra la tortura i les presons.s Nos! No, no, no, no, no, no, no. Hola, avui un nou programa de noi som totes. De fet el primer des de l’obertura de la nova ràdio lliure del Bergedà, Ràdio Pinsania, el 90.6 del vostre dial. Avui, ja fa 24 dies que el nostre company, el pres polític Amadeu Caselles, està de nou en vaga de fam. I és per això que li donarem un espai important dins d'aquest programa. També hem fet un recull d'últimes notícies, mobilitzacions i uns quants comunicats des de dins de les presons, a l'apartat de queixes entre reixes. Comencem, doncs, després d'una mica de música amb l'apartat de notícies. den dolorido creo que lo casi creo Me la valo pensar que tú estás buntame Buntame Ha lignetstado mil maneras para lurar Nuestros no sueños de libertad Solo ha conseguido que nos unamos más Solo ha conseguido que nos unamos más Hemos subido de, ¡De animasión Por eso hemos subido al de Etos oppi. No regard, attention. Ta bien pour le noir, non, N'hi ha ha subito, ja demasio. N'hi ha subito, han dejado. Todo nos ha visto. Nadie podre no No podrá. Nadie podre no lo so. podrá. Nadie podre no lo Nadie! Buenas. Obrim l'apartat de, not de notícies amb una notícia sobre una vaga de fam que va dos días a la presión de Navalcarnero el pasado 23 y 24 de abril, publicada el día 27 de abril para Europa Press. Protesta colectiva en Navalcarnero ante la medida que prohíbe sentarse donde quieran. Los presos del Centro Penitenciario Madrid IV, Navalcarnero, han permanecido en huelga de hambre los días 23 y 24 de abril por la nueva normativa del centro que prohíbe a los internos sentarse a comer donde quieran, como llevaban haciendo desde hace más de 15 años. Además, se obliga a los funcionarios a cerrar la sala de la televisión, lugar donde los del segundo turno esperaban para comer, con el fin de que los presos hagan cola en la puerta hasta que los del primer tu turno hayan terminado. <coughs> hasta ahora, los internos podían ocupar la silla que quisieran en el comedor, pero el pasado 23 de abril, la dirección del centro penitenciario ordenó a los funcionarios modificar la forma en la que se reparte la comida. De esta manera, se pretende que los presos vayan ocupando las mesas en orden de llegada, lo que hace que se sienten a comer cada día con una persona diferente. Esta medida no sentó muy bien a los internos, que tras conocer los cambios se negaron a entrar al comedor. Tras el acto de protesta, la dirección ordenó que no se les diera de comer si estos presos no pasaban al comedor y además que se les tirara a la basura la cantidad que había sobrado. El conflicto siguió aumentando y tras desobedecer en repetidas ocasiones las órdenes de todos los mandos del centro, la dirección, como medida de represalia, mandó a cinco internos a las celdas de No obstante, esta iniciativa tampoco calmó los ánimos y al día siguiente cent... 140 internos se volvieron a negar a comer, por lo que su comida ter... terminó en el contenedor. Una medida más inoperativa. En ese sentido, el Sindicato de Prisiones Acaip denunció la nueva normativa, ya que a su juicio no es entendible el motivo para cambiar algo que venía funcionando bien desde hacía años y que no daba problemas. Asimismo, el sindicato afirmó que ese sistema es mucho más inoperativo por el nivel de hacinamiento que padece el centro y la falta de espacio en el comedor. Creemos que la dirección pretende crear problemas donde no los había, incumpliendo así una máxima dentro de la vida en prisión. Los problemas en la cárcel... Las cárceles vienen solos, no es necesario ir a buscarlos, indicó Acaip. Al tiempo que explicó que para un mando o un funcionario lo principal es resolver los problemas cuando se presenten, no crearlos. Por ello, el colectivo denunció que son los funcionarios de vigilancia los que tienen que solucionar los conflictos y no los directivos que dan órdenes y luego se van tranquilamente a sus casas. Asimismo, Acaip mostró su preocupación por la polémica sus, suscitada por la nueva por la nueva norma, ya que los funcionarios no pueden dar la razón a los presos porque supondría la quiebra del principio de autoridad dentro del centro penitenciario. Por último, el sindicato informó que en los próximos días entregarán una queja a la Secretaría General contra la dirección del centro por considerar de irresponsable que las autoridades de la cárcel alteren la convivencia ordenada y pongan en peligro la seguridad del recinto penitenciario. Ahora continuaremos con una información que nos arriba desde Francia. ...de George Cipriani, militante de acción directa. Informamos con enorme alegría que después de 22 años de cárceles... ...después de haber sobrevivido 7 años de aislamiento absoluto... ...con torturas físicas y psicológicas... ...el compañero George Cipriani, militante de acción directa... ...jamás arrepentido, está hoy en semilibertad. Hoy más que nunca, esto demuestra que no debemos de luchar... ...hasta que todos nuestros compañeros secuestrados por el Estado... ...capitalista, mafioso, francés, los libere los libere for en frent antirepressiv, deba en l'estad policial, la OTAN, el capitalismo y su barbarie. Libertad a todos los presos revolucionarios del mundo. Socorro rojo de Francia. Ara una noticia sobre el procés judicial del cas de Goncària. Torrealdai, Urria i Aucermendi reclaman en l'arxiv de la causa ante el juez Velasco. 12 de maig. Madrid. Juan Mari, Torrealdi, Chema... Aucemendi e Iñaki Urría son tres de los ocho encausados por las supuestas irregularidades económicas de Eguncaria. El juez instructor de la causa, Juan del Olmo, no cumplió con la condición indispensable de tomarles declaración para comunicarles su imputación en la causa económica, por lo que la sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional Española ordenó repetir todas las diligencias llevadas a cabo desde el 10 de abril del 2007 en la pieza económica del caso Eguncaria. Ayer comparecieron delante del juez Eloy Velasco ante el cual han ratificado que no tienen ninguna relación con ETA y que no cometieron ningún fraude a Hacienda. La defensa ha exigido el archivo de la causa o en todo caso que sea remitida a los tribunales ordinarios y en este caso al juzgado de Tolosa. Con motivo de la comparecencia, cientos de personas se han concentrado en el, en el parque de delante de los juzgados para exigir el archivo de la causa contraeguncaria. Ahora continuaremos con una noticia que nos arriba de Miguel Ángel Bergado prisionero político antifascista, 28 años preso. Miguel Ángel, Ángel Bergado Martínez, preso político antifascista, cumple el 8 de mayo 28 años de prisión, 28 años prisionero político, 10.220 días de cárcel, siempre en primer grado, dispersado, sometido a todo tipo de, de tropelías e intentos de vejación. Nacido en 1958 y, natu y natural y vecina de Quintanilla, pueblecito burgalés, en la frontera con Escalerría, Vergado tomó contacto con los Grapo en 1979, pasando a formar parte de sus comandos operativos. Pasó la clandestinidad en 1980 y tomó parte en la infraestructura que consiguió la libertad de los cinco militantes del PCR y de los Grapo, que se fugaron de la cárcel de Zamora el 17 de diciembre de 1979 participó igualmente en las acciones armadas que constaron la vida a un general del ejército español y de un suboficial de la Policía Nacional detenido el 8 de mayo de 1981 cuando contaba 23 años de edad fue brutalmente torturado y encarcelado condenado a 55 años de prisión en 1990 y en la cárcel de Puerto dos durante el desarrollo de la huelga de hambre a tumba abierta que desarrollaron durante 435 días 58 presos y presas políticas del PCR y de los Grapos tuvo un grave enfrentamiento con un carcelero que se mostraba especialmente brutal con los huelguistas. De fruto del enfrentamiento, el carcelero resultó gravemente herido. Desde esa fecha, aún más si cabe, fue especialmente sometido a control absoluto, aislamientos y malos tratos. Ha recorrido 22 cárceles. Ha conocido preso eso todos los gobiernos que se dicen democráticos, el de UCD, PSOE y PP, y otra vez PSOE. A sus 51 años de edad lleva bastantes más en prisión que los que pasó en la calle. Tenía que haber sido puesto en libertad en noviembre del 2006, tras cumplir 25 años y medio de cárcel. Pero se le aplicó de facto la cadena perpetua y según la última ley aplicada con, con ilegal carácter retroactivo no será escarcelado hasta el 2011. Se encuentra en la autoridad preso en primer grado en la prisión de Puerto de Santa María, a mil kilómetros de su familia y su entorno. Dos varas de medir antagónicas para dos tipos de presos antagónicos. Es justo el militante de ETA, José María Segarduy Gatza, que cumplirá el 8 de julio 29 años encuestrado el prisionero político que más años lleva en prisión. y'all He ja hem dit abans, ja son 24 dies tras de l'inici de la nova vaga de fam d'Amadeu Cass és molt important difondre al màxim la lluita per la seva llibertat. Des d'aquí us exercirem alguns comunicats del propi Mateu i us convoquem a la, a la quinzena de lluita, la manifestació, totes aquellas accions per aconseguir la, la seva escarcelació. Arallegirm per primer la màfia carcelària catalana. <coughs> Com ho dim l'anterior comunicat, voy a continuar hablando con nombres de casos de corrupcion. Tratos de favor y privilegios de los mafiosos y presos de primera clase. En marzo del 2007, el Tribunal Supremo ratificó la condena de 12 años por un delito de violación a cuatro presos de primera clase. Esta violación se llevó a cabo en la salida de una discoteca de Montornés, Barcelona. Dos de los implicados se presentaron en la cárcel de Brians II, Luis G.R. y Germán C.M. Otro se presentó en la cárcel de camins y Gemma B.B. en la cárcel de Barrás, aunque posteriormente la trasladaron a la cárcel de Brians 1. La primera cuarta parte de la condena la, la cumplían en el 2010, la mitad de la condena en el 2016 y la total en el 2019, o sea, dentro de 10 años. Según sus leyes, cuando una condena es superior a cinco años no se les puede dar el tercer grado, hasta la mitad de la condena. Pero esto solo se aplica a los primeros de segun, a los presos de segunda clase. Pero a estos presos de primera clase se les dio el tercer grado en abril de do, del 2008, lo que significa salir cada día fuera de la cárcel y, evidentemente, pasar los fines de semana y festivos en su casa. ¿Qué? <coughs> Al parecer, un delito tan grave como es la violación para esta mafia carcelaria no es muy importante. De estos hechos, como no, se puede, ser, como no puede ser menos, tenían conocimiento la consellera de Justicia, Montserrat Turá, el secretario general de las cárceles, Albert Valle, y participaron de manera directa. La subdirectora general, Paula Montero, el director de recursos y el jefe de clasificación de dirección general. Por otro lado, participaron custodios Seldana Bonilla, director de la cárcel de Cuatracamins, el que hasta hace poco era subdirector de tratamiento de la misma cárcel. Jordi Torres ahora en la, en la dirección general y, por supuesto, el equipo de tratamiento de cuatro Cuatracamins. En la cárcel de Briansdolz, el director Pedro, el subdirector de tratamiento Luis y, por su cuerpo, por supuesto, el equipo de tratamiento. Resulta cuanto menos curioso que en abril de dos, del 2008 en la cárcel de Cuatro Caminos yo estaba denunciado denunciando la falsedad de los informes en mi contra y, y se gestionó en mi contra uno de tantos montajes por estos mafiosos. En malestar por el trato que se les estaba dando a estos violadores lo llevó a denunciar Miguel Puello, del propio sindicato de carceleros. Pero no pasó nada, porque uno de los motivos por el que les dieron el tercer grado es que era la primera violación y muy probablemente la persona violada era era de segunda clase. Otro de los motivos fue que los dejaban salir a buscar trabajo. Como sabéis, estoy de nuevo en huelga de hambre porque yo, a diferencia de los de primera clase, soy de segunda. Aunque llevo cumplidas más de las tres cuartas partes de hace, hace años, de una condena de 40 años. Según sus leyes, debería estar en libertad, pero estos mafiosos no quieren que salga. Yo no tengo que buscar trabajo porque lo tengo y reúno todos los requisitos menos uno, que es la sumisión y la sumisión y arrastrarme. No sé qué pasará, pero no me rindo. Y si me sucede algo, ya sabéis quiénes son los asesinos. Porque mientras pueda seguir escribiendo, voy a continuar sacando con nombres y cargos la realidad de las cárceles catalanas. Salud anarquía. Amadeu Casellas Ramón. Ara llegirem un altre comunicat de l'Amadeu, que és l'últim que ens ha arribat des de l'inici de la vaga de fam, que el va escriure el 24 d'abril. Como la mayoría ya sabéis, desde el día 20 estoy de nuevo en huelga de hambre por la farsa que han mantenido durante estos últimos siete meses, por los carceleros, o mejor dicho, por los sicarios del Estado español y catalán que me mantienen secuestrado incumpliendo sus propias leyes. Todos sabemos que tenemos dos clases de justicia, la de los ricos y la de los obreros. Para los ricos se aplica su constitución fascista y más en concreto los artículos 10, 14, 15, 24 y 25, Hablan de la dignidad y de los derechos inviolables, las normas relativas de los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce en la conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los, y los traslados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificadas por España. También hablan de que todos somos iguales ante la ley, nada más lejos de la realidad. Todos tenemos derecho a la vida y a la integridad física y moral, si que en ningún caso puedan ser sometidos a torturas, ni a penas otros tratos inhumanos o degradantes. Se garantiza la libertad ideológica, se garantiza la presunción de, inocen de inocencia y, por último, las penas privativas de libertad estarán orientadas hacia la reeducación y la reinserción social. Pero todo eso es cara a la imagen internacional de un Estado fascista como el catalán y español, en los últimos tiempos hemos vivido cómo han quedado al descubierto tomosos de escuadra, policía nacional y guardia civil, por torturas, corrupción, trata de blancas, extorsión y tráfico de drogas. Pero curiosamente, en un colectivo tan grande como es el de las cárceles y sus carceleros, y no me refiero solo a los que llevan uniforme, sino desde los cargos políticos hasta el último miembro de los equipos de tratamiento, no hay ni torturadores, corruptos, traficantes ni nada por el estilo. En apariencia, son perfectos, son perfectos porque funcionan como lo que son. Una, una familia mafiosa que no permite que salga nada a la luz pública, ni tampoco permite que nada entre en ese mundo tan oscuro y pueda ver la realidad. ¿Quién controla esos mafiosos? La respuesta es sencilla, nadie. Peor, es, peor este es un problema que nos toca a todos y cuando digo a todos me refiero a los que pertenecemos a los de segunda clase, porque los ricos no tienen problemas. Para el resto es un problema ya que todos podemos ver como en los últimos años todas las leyes son represivas y por tanto cualquiera de vosotros puede ser el próximo en engordar las cárceles. La solución está en vuestras manos con acciones en contra de ese estado fascista y a nivel internacional manifestarse cada cual como crea más conveniente delante de todo lo que simboliza Cataluña y España como estado fascista que vulnera los derechos humanos de manera sistemática. Por mi lado, como propuesta por mi situación de secuestro que estoy padeciendo, pongo de nuevo mi vida en juego hasta mi libertad. Por último, quiero aclarar dos puntos por los que me puse en huelga de hambre y por los que acusé en abril del mismo año de falsear informes que fueron remitidos al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 1 y a la propia Audiencia Nacional de Barcelona por el equipo de tratamiento de la cárcel de Cuatro camins El primero fue porque me acusaban de un quebrantamiento que nunca existió y el segundo porque me acusaron de politoxicómano, cosa que es completamente falsa. Por estos hechos los acusé publica, públicamente de cometer el delito de falsedad en documentos. Salud y Anarquía, Amadeu Casella Ramón, actualmente secuestrado en la cárcel catalana de Brians II, Marturey. Ahora continuaremos con una carta que me rebote de un compañero que van a visitar a Amadeu Casellas y nos ha hecho una crónica. Crónica de la comunicación con Amadeu Casellas, el 25 del 4 del 2009, cuando llevaba cinco días en huelga de hambre. ¿Es esto lo que llaman protocolos de seguridad? Hoy, sábado 25 de abril, he ido a comunicar con Amadeu en su quinto día de huelga de hambre. Las situaciones que se han producido durante el viaje y las esperas pudieran parecer anécdotas pero algunas nos hablan del significado de la prisión y de la trascendencia e influencia sobre quienes tienen que mantener algún tipo de relación con ella. Quizás en otro momento pueda relajarme y dedicarme a analizarlas con más tranquilidad y tiempo, pero ahora me parece mucho más importante poder hablar sobre la situación concreta de Amadeu. Para empezar a decir que en el banco de datos del ordenador donde se recoge las comunicaciones había algo que otras veces no existía. No he podido enterarme qué es lo que pasaba, porque la funcionaria que ha intentado inscribirme en primer lugar no ha sabido explicar con claridad cuál era el problema. En algún momento me ha dado a entender que Amadeo solo podía comunicar mañana, refiriéndose al domingo. Evidentemente le he dicho que no, que Amadeo comunicaba los sábados, que estaba en el módulo 4 y que el sábado era su día de comunicación. Un funcionario más veterano que ha, co ha confirmado mis palabras, pero no le, no le ha permitido hacer algo que proponía la funcionaria. Al final, y después de 10 minutos, ha dejado pasar mi turno para que he dejado pasar mi turno para que pudiesen dejar entrar a comunicar a las personas que tenía detrás. Pues me ha dado la sensación de que se trataba de que lo, perdía, lo perdiese yo o lo perdiésemos todos. Cuando ya habían entrado a comunicar en el primer turno, la funcionaria le ha pedido al funcionario más veterano que me inscribiera él, porque ya no sabía hacerlo. Y a mí me ha pasado otro cuarto de hora, porque el ordenador no se sabe qué datos tenía, que no, que no permitía hacerlo como en las otras ocasiones. Una vez he conseguido la hoja de autorización, ha pasado casi una hora hasta que, hasta la llamada para comunicar. Y cuando ésta ha producido, lo sorprendente ha sido el aviso de, de, de que dejáramos en las, en las taquillas todo lo que pudiera pitar en el, en el detector, porque si no, no entraríamos a las comunicaciones. De hecho, nos sugerían que dejáramos incluso las chaquetas. el funcionario Y el funcionario veterano que me había dado la, la autorización ha salido de la ventanilla para sumarse a los tres carceleros que estaban en la puerta de acceso. Y ha cogido una raqueta detectora. Una funcionaria se quedaba en nuestros documentos y nos inscribía en su hoja de registro, mientras que dos carceleros nos registraban el nos registraban con las raquetas y otro vigilaba con los brazos cruzados sobre el pecho y las piernas abiertas. En mi caso, me ha sacado la chaqueta y ha dejado sobre la mesa de la funcionaria, junto con la llave de la taquilla, en la que había dejado mis efectos personales. Al pasar por el arco del el arco del pitado y el carcelero veterano me ha dicho que llevaba algo en los bolsillos, he girado los bolsillos hacia afuera para demostrarle que no llevaba nada y entonces me ha dicho que eran los zapatos y que debía descalzarme. Sin zapatos he vuelto a pasar por el detector y en esta ocasión no ha sonado. Me he calzado y me han dado la llave y chaqueta mientras el funcionario veterano le preguntaba al otro si le había pasado la raqueta a la chaqueta, a lo que el otro ha contestado afirmativamente. No solo le habían pasado la raqueta, sino que además la funcionaria había estado palpando. Este proceso lo han hecho con todas las personas que han entrado en el turno que, yo, que estaba yo. En el anterior turno este procedimiento no se ha realizado Y en el tercer turno no me he quedado para comprobarlo Un compañero que también comunica con Amadeu ya me comentó Que en otra ocasión le hicieron algo parecido Y no estaría de más comprobar si lo harían en otras ocasiones Que comuniquemos con Amadeu Hasta aquí los, los preliminares de lo que después será la comunicación con Amadeu En otras ocasiones había visto a un carcelero caminando por el pasillo interior Que se encuentra detrás de las personas presas en esta ocasión no solo paseaban en el pasillo, sino que teníamos dos carceleros permanentemente de plantón durante la comunicación, tanto en las espaldas de Amadeu como en las mías, y no se perdía ninguno de nuestros movimientos. Y cuando se lo hice notar a Amadeu y le dije que fuese con cuidado porque lo que estaba viendo hacía sospechar que le iban a poner una vigilancia especial en los módulos con carceleros y chivatos. Ahí Amadeo me explicó que tenía un carcelero que no conocía siguiéndole los pasos todo el día Tanto era así que cuando lo despistaba Amadeo le siluaba como si, como si les hace a los perros para decirles que está allí Además le habían dicho que recogiese sus cosas que le cambiarían de celda Y Amadeo se negó y les dijo que si le cambiaban se ponía también en huelga de sed Parece ser que al final desistieron de sus intenciones Explicó que ya conocía ese tipo de situaciones Y que en una ocasión le pusieron con, con una chota Que, con un chota, que llevaba el economato y le pretendía ganarse a su confianza invitándole con buenos alimentos, hasta que se cansó de aguantarlo y fue al responsable a decirle que no iban a conseguir nada con el chivato que le habían puesto. Me preocupa esta situación, nunca había visto un despliegue igual en una comunicación, era como si le estuviesen aplicando un protocolo de seguridad, dentro del grado ordinario. Y por lo que explicó Amadeu, esta situación se confirma. Es como si estuviesen buscando algo con lo que corroborar esta imprevista causa pendiente con la que han justificado la ruptura del acuerdo. Durante toda la comunicación tuvimos esta, esas cuatro personas que nos sacaban a la vista de encima. A ellos, de tanto en tanto, se les sumaba alguno que paseaba y nos miraba al pasar por delante de nuestro locutorio. Unos compañeros me habían pasado sus datos personales para que se los dise Amadeu y pudiese pedir comunicación con ellos. Amadeu, que mantuvo... Enseñando a través del cristal, dos instancias me explicó que se presentó una mujer que debía ser de, de una, psicopedago una psicopedagoga o algo por el estilo. Y le presentó una instancia para que la firmara. En ella ponía que se le retiraba de las tareas productivas a causa de la huelga de hambre. Y por motivos de salud, vamos que ahora de repente están preocupados por su salud. Después de leer el papel, pensé que si se preocupaban por su salud, lo mejor que podían hacer es dejarlo en libertad. Y habían hecho todo lo contrario todo formaba parte de esa enorme farsa que es el propio sistema penitenciario. Amadeo me dijo que se negó a firmarlo y que ante la insistencia de la mujer le dijo que si había enviado que si le había enviado el director que se lo devolviera. La otra instancia que le habían enviado hacía referencia a unos incidentes que se produjeron en la comunicación de la semana anterior y le transmitían la provisión de comunicaciones con la persona que se vio involucrada en el incidente. Aprovechando que me había mostrado la instancia a través del cristal, le pregunté si tenía un bolígrafo y pegué ...al vidrio la hoja de la autorización de comunicaciones... ...en la cual había colocado el papel con los datos de los compañeros... ...que querían comunicar con él... ...de esta forma los vigilantes que tenía a mi de espalda no podían ver... ...que le estaba mostrando... ...y los que estaban enfrente lo que verían sería la hoja de la, la autorización... ...con el membrete de la prisión... ...de hecho una carcelera se había puesto disimuladamente... ...en un ángulo desde el que podía observarnos medio tapada por una columna, aprovechando esta, esa posición, coloqué la hoja de manera que le quedase tapada por la columna y pude comprobar cómo se descubrió al estirar el cuello para ver qué es, qué es lo que mostraba. Amadeu anotó los datos y dijo que los iba a dar de alta a todos. Seguimos hablando y comentando cómo la prisión se había quitado la responsabilidad, dejando en manos de la jueza de vigilancia una decisión envenenada, pues si ella llamaba en contra, la prisión tendría una cuartada no concedía el permiso porque la jueza o el fiscal lo habían denegado. Entonces hablamos que si eso sucedía había que activar la propuesta alternativa y así la prisión no podía eludir su responsabilidad. Se trata de que la DGSP pueda darle un permiso de 48 horas, incluso con el fallo negativo de la jueza y la fiscalía. Pero para eso había que promover esa solicitud. Y desde luego a buen seguro la prisión no iba a hacerlo. Por lo que la de, la el Departamento General de, so de Seguridad Penitenciaria también tenía la excusa de que no denegaba nada. Porque nadie le había solicitado algo. Por lo que Amadeo iba a solicitar el directamente a la Dirección General de GSEP este argumento. De manera que todos quedaban expuestos a la evidencia. Si no le daban el permiso es porque no lo querían. Comentamos cosas de los últimos comunicados y el tiempo que se iba consumiendo. A Amadeo se le ve más delgado, ha perdido ya 7 kilos, y aunque físicamente se le ve bien y animado, reconoció que esta rápida pérdida de peso se podía deber a, to a que todavía no, est no estuviese recuperado del todo de su anterior huelga de hambre. Empezaba a notar algunos dolores en las piernas, pero no había perdido ni, una, ni un ápite de decisión para continuar adelante. Se cortaron los, mi los microteléfonos y nos despedimos. Siempre que se corta la comunicación, la gente se espera un poco más para hacer la despedida a base de gritos o golpes en el cristal. Nosotros nos saludamos con un gesto y nos despedimos al tiempo que salíamos de la, de la cabina. La gente todavía no se había movido y el pasillo estaba casi vacío. Solo estaban los dos carceleros que, no, que nos vigilaban desde el pasillo de las visitas. Y nada más salir de la cabina siguieron mis pasos hasta hasta la puerta. Ahí avisaron con el walkie para que les abrieran y desaparecieron dejándome solo en el pasillo. Poco a poco fueron saliendo de los locutorios y aproveché para romper y guardarme el papel con los datos de los compañeros. Salimos sin más contratiempos, recogí mis efectos personales de la taquilla y me fui a respirar el aire fresco de la esplanada que hay frente a la puerta de entrada. Allí tenía que esperar una hora más hasta que viniese el autobús a recogernos de vuelta a Barcelona. Es impresionante lo que se oye en el autobús, sobre todo en los viajes de vuelta». Després de 24 dies de vaga de fam, Amadeu Casella ja ha perdut més de 15 kg de pes. Tot i mantenir els nivells de sucre, li ha baixat la presió, la, la pressió. Presenta un aspecte més prim, però conserva perfectament les constants vitals i té el cap ben clar. Com ja sabeu, el company Amadeu Casella es troba en lluita reclamant la seva posada en llibertat, que per llei li pertoca i que des de institucions penitenciàries li neguen de forma injustificada. Amadeu es troba força ànims suficients per aguantar més temps en vaga de fam, mentre que institucions penitenciàries encara no ha intentat cap apropament després d'haver incomplert amb els compromisos que va adoptar perquè Amadeu deixés l'anterior vaga de fam. Davant l'hipòcrita política d'institucions penitenciàries de la Generalitat de Catalunya, només ens queda denunciar i lluitar amb el company Amadeu pel respecte de la llibertat i la vida de les persones. Llibertat Amadeu Caselles. Us convidem i us convoquem a la quinzena de lluita per la llibertat de l'Amadeu, que es noti la, la resposta social, del 15 al 30 de maig. I per acabar aquesta quinzena, la manifestació, el dia 30 de maig, a les 6 de la tarda, a la plaça Antonio López, de Barcelona, que s'està l'aquestana cantonada en Passeig Colom. Per més informació, a la web www.llibertatamedeu.blogspot.com I recordeu que esteu escoltant el noi som totes... A la veu dels presos que trenca l'aïllament a Ràdio Pinsenial 90.6. al la parte de, de informaciones y llegiremos dos informaciones una que parla de los derechos humanos una otra del CIRE comencemos sí. con los derechos humanos <coughs> resulta terrible comprobar como un gran número de personas en nuestra sociedad posee pues, una sensibilidad par parcializada, probablemente inducida por el desconocimiento y, des y la desinformación ante la con conculcación de los derechos humanos ...aliándose con el discurso de poder y otorgándole una legitimidad vergonzante. Una de las situaciones más desc descarnadas y que deja patente esta afirmación... ...es el, es el que se producen las cárceles, y más concretamente con los presos FIES... ...ficheros de internos de especial seguimiento. El FIES es una base de datos, o lista negra si nos dejamos de formalismos... ...que recoge información individualizada de presos que la Dirección General... ...de Instituciones Penitenciarias considera peligrosos. Y que por lo tanto requieren un régimen de vigilancia especial foguistas y participantes en motines y protestas, además de presos de motivación política, son los que conforman la lista de, de damnificados. Este fichero se crea en 1991 por un gobierno del PSOE, si sí, otra vez los de la, del Talante y el Estado de Derecho, para frenar las protestas y motines que se estaban produciendo tanto por presos sociales organizados por en, en la APRE, Asociación de Presos en Régimen Especial Reconstituido, como por presos de ETA y Grapo, El régimen FIES se creó en primera instancia mediante una, una circular para evitar el control parlamentario, pero posteriormente se votó y recibió el respaldo de todos los partidos, excepto izquierda Anida y HB. ¿Pero ¿qué, qué supone para una persona encarcelada vivir bajo una vigilancia especial? Pues bien, los presos en aislamiento que pueden estar incluso en prisión provisional a la espera del juicio. Viven encerrados entre 21 y 23 horas al día. ...en celdas de 3 por 4 metros... ...pudiendo salir con, con mucha suerte en parejas... ...no son pocos los presos que se encuentran... ...solos en una galería... ...a un patio de 10 por 15 metros... ...ni que decir... <coughs> ...ni qué decir tiene que... ...que no cuentan con actividades programadas de ningún tipo... ...se les controla la correspondencia... ...les confiscan cualquier cosa que, que les envíen del exterior... ...libros, ropa, etcétera... ...además como las condiciones de vida... ...las marca el director de cada prisión... ...son muy comunes las prohibiciones de visitas... ...de salidas al patio... Los cacheos e inspecciones, es decir, la deshumanización más terrible con el agravante de quien la inflige. Al menos sobre el papel, debería tener el objetivo de la, de la custodia y la reinserción. Estas condiciones extremadamente crueles de vida constituyen el caldo de cultivo necesario para todo tipo de abusos por parte de los carceleros, responsables de sus acciones, pero no... y y esto hay que tenerlo claro de la cobertura legal de que disponen y que les proporciona una impunidad difícilmente es entendible en, parámetro, en parámetros humanitarios y democráticos no podemos dejar de exponer al menos uno de los casos que representa la cotidianidad para cualquier preso FIES Puerto 3, Cádiz inaugurada en junio de, del 2007 cuenta con 70 plazas de aislamiento La Asociación por la Defensa de los Derechos Sociales e Individuales dio a conocer que a los 14 ocupantes del módulo, entre ellos siete presos vascos y una, y una anarquista, se les está manteniendo separados del resto y totalmente incomunicados, reduciéndose todo contacto humano al trato con ordenanzas y funcionarios. Recalca dicha asociación. Est están siendo sometidos a un régimen extremo de aislamiento e incomunicación, como, los, como que, lo, que organismos internacionales, internacionales califican de tortura. ...con efectos devastadores a nivel físico y psíquico. Parece que como ocurriera en 1991, otro gobierno del PSOE... ...está diseñando un régimen de castigo y exterminio... ...para presos escogidos por su carácter rebelde o político. Abu Ghraib, Guantánamo, prisiones chinas... ...grandes campañas a favor de los, de los derechos humanos... ...sensibilización social, implicación de medios de comunicación... ...denuncia de las instituciones. En Iruña los políticos discutiendo agriamente sobre la, la ido idoneidad de colocar una macrocárcel en una zona considerada reserva paisajística, importándoles un bledo lo que dentro de estas prisiones se vive y se sufre, porque no nos engañemos, conocen perfectamente que se cuece dentro de los muros de las cárceles, al menos que lo que cabe preguntarse que entienden por derechos humanos nuestra clase de dirigente y su electorado, ya que resulta agotador y frustrante intentar un entendimiento concreto, con alguien que mantiene posiciones antagónicas ante situaciones éticamente similares. Antonio Domínguez, colectivo Malache Malatestos. Y ahora una reflexión de Juan Alberto sobre el CIRE. Hola, me llamo Juan Alberto y quiero enviar una denuncia para seguir la campaña que he iniciado en otros medios. El CIRE, Centro de Iniciativas para la Reinserción, es una empresa pública dependiente del Departamento de Justicia, que nació en 1989, con un hipócrita discurso en el que se habla de las penas privativas de libertad no como un fin, sino como un medio y instrumento pedagógico. El CIRE se intenta consolidar como monopolio del trabajo en prisión. Un ejemplo es la bosa catalana, que se vende en Vinson, está realizada por presos. Incluso sea quizá el motivo por el cual tiene tanto éxito. Últimamente se está realizando una campaña en la que se nos dice lo valioso que es este trabajo para la futura reinserción del preso en la sociedad. Como ya se indica en el artículo 26 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, el trabajo es un derecho y un deber del interno, Eso deja abierto un posible frente como el que se está dando en Estados Unidos y Gran Bretaña, donde las cárceles privadas, construidas, gestionadas y dirigidas por empresas, o sea, cuyo único objetivo es el beneficio económico, se está obligado a trabajar, con el riesgo de ser metido en régimen de aislamiento si no lo hacen. Y esto lo pretenden importar a nuestro país, señores de, los señores del CIRE. Por otra parte, queda por ver cómo trabajos mecánicos y en cadena ayudan a aprender un oficio, cuando son precisamente trabajos que no requieren ningún aprendizaje. Estos presos serán reinsertados a la sociedad como otro de los millones de robots que realizan trabajos sin ningún tipo de creatividad o de interés por lo que se hace o se deja de hacer. Otra persona más en la no vida del sistema capitalista, viendo además la casi imposibilidad de, por ejemplo, estudiar una carrera dentro de la cárcel, debido a la burocracia y el buen hacer de carceleros y demás gentuza, vamos cuál es la verdadera cara de su reinserción hace unos años el preso tenía posibilidad de acortar su condena si trabajaba dos días de condena menos por cada día trabajado hace unos años el código penal fue modificado por el pSOE en el año 1995 la casi total extinción de beneficios penitenciarios por trabajo supone una vuelta atrás de casi 200 años en los códigos penales incluso las diferentes dictaduras las contemplaban quizá palabras demasiado duras para convencidos demócratas cada nuevo código penal no hace más que endurecer las penas crear nuevos delitos alargar el periodo máximo de estancia en prisión así que no debe sorprendernos la masificación en las cárceles de las que tanto se habla pero siempre hay una solución bien alejada de los nobles objetivos de la reinserción más presos y más cárceles por lo que más trabajadores encarcelados para aumentar el beneficio de las empresas y es que nos venden la moto de la panzea de la democracia. Hay que tener en cuenta que desde el fin de la dictadura el número de presos en el estado español se ha multiplicado por 5 Hablando de nuevo específicamente del CIRE, hay que tener en cuenta que esta empresa pública, la que emplea directamente a los encarcelados, las empresas que deseen contractar mano de obra barata, manejable y sumisa, lo harán mediante el CIRE. Aunque recientemente se enfoque al CIRE desde una perspectiva de una línea de fabricación propia, Es un buen negocio, sin duda, del que se aprovechan rancios clanes de po del poder catalán. Su antigua directora era Marta Ferrosola, esposa del exmonorable Jordi Pujol. Actualmente la jefa de nuevos proyectos del CIRE es María Teresa Samarán, hija del ilustre fascista reciclado en cabeza del olimpismo Juan Antonio Samarán. Otra gente con grandes atribu atribuciones dentro del CIRE son o fueron exdirectores de cárceles, como Manuel Revuelta, fantástico autorizado. Ejemplo de aprovechamiento y tráfico de influencias. Mi objetivo es hacer pública una situación de explotación casi colonial en las cárceles catalanas. Saludos. los gatos duran tanto pero como Pensem al bloc de mobilitzacions amb una notícia que ens arriba des de diverses presons de l'estat espanyol en defensa dels presos represaliats per participar en la lluita contra la cadena perpètua. Escrit per Tocata el 29 d'abril. En diverses ocasions, en, en l'estat espanyol algun los presos que han participat en la lucha contra la cadena perpètua legal encubierta. ...han sufrido represalias como intervención de, comunica de comunicación... ...regresiones de grado, cacheos ilegales, sanciones de aislamiento... ...traslados injustificados, prohibición de comunicar con amigos... ...amenazas y coacciones, secuestro de publicaciones, etc. Lanzamos un llamamento dirigido a quienes participaron... ...en la campaña de apoyo a la lucha de los presos italianos... ...contra el ergastolo y contra las cadenas perpetuas legales... ...y encubiertas en el Estado español y en todo el mundo y dirigido también a todos los solidarios con las personas presas y enemigos de la existencia de la cárcel. Esta lucha no de, no debe cesar, sino ir en aumento, mientras persistan estas represalias, sin olvidar que además en este momento están en huelga de hambre con, contra las cadenas perpetuas que sufren Amadeu Casellas, Embriáns II y Antonio Porto Martín, y varios compañeros que solidariamente le apoyan en Valdemoro. Desde el 1 de diciembre del 2008 hasta el 16 de marzo del 2009 se han venido desarrollando en al menos 15 cárceles del Estado español una serie de iniciativas en solidaridad con las protestas que desde el año 2007 se vienen realizando en el Estado italiano contra la cadena perpetua. Rápidamente los, pres los presos hacían suyas esas protestas, denunciando las cadenas perpetuas explícitas o encubiertas que hay en el Estado español penas que son más duras que las llamadas cadenas perpetuas que se contemplan en los países europeos donde estas existen. Han sido más de 50 presos los que en al menos 15 centros penitenciarios han llevado a cabo la denuncia de las cadenas perpetuas de diferente manera. Hay uno, huelgas de patio, envío de escritos dirigidos a diferentes instituciones y organismos, tanto estatales como europeos, etc. Si bien estas movilizaciones han tenido un carácter simbólico y pacífico, las diferentes instituciones penitenciarias decidieron que estas protestas no tienen cabida en sus centros y ha respondido como solo sabe hacerlo, es decir, castigando, reprimiendo y ejemplarizando ante la actitud rebelde y colectiva de estos presos. Estas represalias, principalmente, han ido dirigidas a cortar la comunicación con el exterior, intervenciones irregulares de comunicaciones escritas y orales, registros y cacheos de celdas, secuestro de publicaciones con y sin depósito legal, prohibición de comunicar con amigos, traslados y dispersión bajo falsas acusaciones, regresiones y o permanencias de grado, amenazas, insultos y acoso constante por parte de los carceleros. En muchos casos los juzgados de vigilancia penitenciaria no se han pronunciado aún y las direcciones de los centros penitenciarios han decidido Por su cuenta, mantener las intervenciones. No se le puede negar a ninguna persona privada de libertad el derecho a ejer ejercitar protestas pacíficas, acusándosele de, de pretender alterar el buen orden de los centros penitenciarios cuando eso no es cierto. Dejar Dejar al criterio y a voluntad de la dirección de cada centro penitenciario el limitar, aunque sea solo temporalmente, la libertad de información y la libertad ideológica de las personas presas, como en la práctica sucede debido al funcionamiento de los juzgados de vigilancia, deja en la práctica a las personas privadas de libertad en una situación de indefensión y de desprotección total. Desde aquí, hacemos un llamamiento a todas las personas y organizaciones antirepresivas y solidarias con las personas privadas de libertad a manifestarse de forma que crean más conveniente. Envío de postales, pegadas de carteles, concentraciones, envío de escritos y faxes a los diferentes organismos, escribiendo a los presos, etc., hasta el cese total de estas represalias. Ahora continuemos con la prop propuesta de campaña al llamamiento internacional en solidaridad por la libertad de Joaquín Garces. Joaquín Garces Villacampa es un compañero anarquista que actualmente se encuentra preso en el centro penitenciario de Castellón. Joaquín entró en prisión a raíz de, un, de su detención por varias acciones de expropiación para apoyar las luchas y organizaciones revolucionarias de finales de los años 70. Y fue condenado a 35 años y 6 meses de prisión. Pena que comenzó a extinguir a mediados de 1980. En 1999, a raíz de la lucha colectiva contra el FIES, Joaquín participó activamente y llevó a cabo diferentes ayunos y huelgas de hambre por los cuatro puntos de reivindicación colectiva, conforme a lo que estipulaba la ley. El fin el fin de las torturas es el cierre de los departamentos FIES, el cese de la dispersión, la libertad para las personas con enfermedades incurables y terminales, la libertad para las personas que hayan cumplido más de 20 años de condena, A esos puntos, además de, de sus reivindicaciones personales, añadía todas las propuestas de solidaridad revolucionaria. Joaquín estaba convencido de que ya se encontraba en fase de obtención de permisos de su condena y, sin embargo, le negaban toda posibilidad. Tras diferentes protestas y recursos consiguió que le concedieran algún permiso de salida. Y, apro y aprovechó dicha situación para acrebrantar y no regresar a la prisión en mayo del 2003. La siguiente ocasión en las que tuvo conocimiento de Joaquín fue a raíz de la detención por la Guardia Civil de cinco compañeros y una compañera en Barcelona, en septiembre del 2003, por diferentes acciones en solidaridad con diferentes luchas políticos sociales. A todos los detenidos, incluido el compañero que quedó en libertad con cargos, se les aplicó la ley antiterrorista y fueron llevados a la Audiencia Nacional, en donde, primero juez Garzón, intentaron condenarlos como banda armada terrorista. Al final, el caso fue instituido por el juez Bermúdez, el juez estrella del 11M, y no pudo encausarlos como organización armada, aunque les imputó con las acusaciones de ataques de terrorismo urbano, incendios, estragos, daños contra oficinas bancarias, estaciones eléctricas, concesionarios de automóviles y una acción contra la Embajada de Grecia. En solidaridad solidaridad con los presencarcerados de Salónica. Por todos esos cargos, Joaquín fue condenado a siete años y medio de prisión, ...estando cumpliendo esta última condena... ...en la prisión de Castellón... ...en octubre del 2003... ...su abogado se, per, se percató de una irregularidad... ...en su anterior condena... ...encontró que en el año 1992... ...la audiencia en la provincia de Zaragoza... ...dictó un auto de acumulación de condenas... ...que le limitaban su cumplimiento... ...hasta el 19 de julio del 1997... ...esta situación se ocultó... ...y Joaquín, que en esos momentos se encontraba en Jaén II... ...siguió en prisión durante cinco años... ...hasta su creabrantamiento en el 2003... Esta situación fue recurrida por su abogado, en colaboración con otro compañero, abogado de Madrid, ante el juzgado central y el donde el juez investigó esta situación, pronunciándose con supuesta libertad. Situación que fue en principio recurrida por el fiscal con argumentos muy muy tribales, para declararse posteriormente incompetente, bloqueando, bloqueando así la salida de la prisión de Joaquín. Esta injusta situación, que permanece bloqueada en los tribunales, no se trata más que un nuevo recurso dilatorio. En la línea del de de de de ocultamiento... ...de la acumulación de la condena que se produjo en el año 1992. Recientemente, los días 5 y 12 de marzo... Re ...renunció la comida por las reivindicaciones colectivas... ...los cuatro puntos arriba anunciados... ...y por el cese de la utilización del sistema y sub subsistemas estatales... ...contra las ideas no con concordantes o no aceptadas por el sistema. Además, ha llevado a cabo diferentes ayunos en solidaridad... ...con los compañeros anarquistas presos en Alemania en solidaridad con las luchas de los ergastolanos italianos y las luchas revolucionarias de Grecia... ...o contra las cadenas perpetuas encubiertas en el Estado español. En protesta por su situación personal, Joaquín ha renunciado a la comida todos los lunes hasta que consiga su libertad... ...y rechaza también cualquier tipo de cuidado médico proveniente de la cárcel... ...y hace un llamamiento a todas las organizaciones y grupos de afinidad y de derechos humanos para la difusión y la denuncia internacional de esta situación por el secuestro de Estado, a causa de sus ideas. En definitiva, que a pesar de a pesar de que instancias judiciales se han pronunciado y han reconocido que Joaquín Garcés Villacampa ha permanecido cinco años más en prisión, el Estado español mantiene secuestrado a Joaquín en la prisión de Castellón, a causa de su compromiso con sus ideas anarquistas. Desde aquí invitemos a la máxima difusión de este escrito, para que la denuncia contra el Estado español alcance una dimensión internacional, derogación y no aplicación de la doctrina parod, cese de la autorización de las instituciones coactivas y punitivas para la persecución de las ideas, liberación de todos los presos y demolición de todas las cárceles y lugares de encierro, tese de todas las formas de violencia sistemática, abolición del Estado y colectivización del capital, salud y libertad. Per últim, una mica de, de crònica de la manifestación que va haver-hi el passat dia 9 de maig, en solidaritat amb, amb el pres polític a Casellas i amb el pré polític també Enric Duran. Eh, la marxa es va fer al passat dia 9 de maig a la presó de Brians II. La, la prisión de Brians II lleva l'escalofriante cifra de 26 morts des de su inauguració. Esta prisión, gestionada por la Generalitat, és propietat de La Skoplovich, donde s se haha dada la imatge de modernitat i comoditat de los presos e incluso, que incluso tienen pistina. Nada más lejos de la realidad, constantes averías de calefacción en el agua caliente y en el agua fría, e incluso llegaron a repartir agua embotellada para la higiene, tanto a presos como a carceleros. Goteras, poco a poco se va deslumbrando lo que realmente sucede allí dentro y cuál es su función, un centro de exterminio. Otras de las cosas que suceden ahí dentro es la opacidad del exterior de todo lo que sucede allí, donde, nos, donde no dejan entrar periodistas que no tengan el guión preparado, donde el observatorio de la Universidad de Cataluña tiene vetada la entrada, donde prohíben a los abogados visitar a sus defendidos cuando el tiempo apremia, donde se explota laboralmente a los presos a través del CIRE. De hecho, entendemos esa opacidad, tiene muchas cosas que ocultar. Dentro de estos muros están captivos muchos presos. Vamos a hablar concretamente de dos luchadores ejemplares, Amadeu Casellas y Enric Durán. Amadeu Casellas, 23 años ya captivo, expropiaba bancos durante los años 70 y 80 para, fin para la financiación de luchas obreras. Luchó, luchó desde los años 70 en prisión por la mejora de las personas captivas y contra el FIES en los, en los 90, por solidarizarse con compañeros denunciando siempre toda injusticia, luchador infatigable fuera y dentro de la prisión. Después de una huelga de hambre que mantuvo este verano pasado de 76 días que dejó por un acuerdo que le ofrecieron – vuelve a estar en huelga de hambre desde el 20 de abril tras el incumplimiento por parte de las instituciones penitenciarias del pacto que hicieron con él. Su vida corre grave peligro y ha perdido más de 15 kilos y no piensa dejar estas protestas a su libertad. Por otro lado, Enric Durán expropió 492.000 euros a 39 entidades bancarias que utilizó para financiar proyectos sociales alternativos, de los cuales una parte han, de han ido destinados a dos publicaciones de gran tirada – donde se han debatido y expuesto formas para poder vivir sin el capitalismo, construyendo alternativas que ha demostrado que son factibles. El 16 de marzo apareció en una rueda de prensa ya que su localización no era pública y finalmente el 18 de marzo, de marzo en la Universidad de Barcelona fue detenido por un dispositivo desmesurado de Mossos de Escuadra. Después de la brutal represión policial contra el movimiento estudiantil, en lucha contra el Plan Bolonia silenció en los medios, la detención de Enric. Por ellos dos, porque no podemos permitir el acoso y derribo de todos, de todo el que lucha contra las injusticias dentro y fuera de prisión, para denunciar que no se debe estar tan bien como nos quieren mostrar dentro de las prisiones catalanas, cuando la de Brians dos ya llevan 26 muertos desde su inauguración, para desmontar esta farsa y para solidarizarnos con ella, y en definitiva, porque estamos hartos.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 They're called as a co-op Temporary's trenching Quenching the thirst of the power dawn That five-sided phythagorn Never rocking sore on the face But the earth gets bigger The triggers call after your throat Rally round the family With a pocket full of shounds <laughs> Rally round the family With a pocket full of shells. <laughs> ...estas escoltant Ràdio Pinsenia, ...les unes lliures del Bergedà, ...el 90.6 de l FM. El programa No hi som totes, ...que es podeu escoltar-lo ...els dimecres de 6 a 8 del vespre, ...els divendres de 10 a 12 del matí ...i els diumenges de 9 a 11 de la nit. <futat> There was shell. the family a pocket full of shells. We're the family with a pocket full of shells. We're the family with a pocket full of shells. Y ahora abrimos de quejas entre rejas con un comunicado de Manuel Pinteño Sánchez, del Dijous día 7 de, de mayo. Manuel quiere mostrar su agradecimiento a mil, a las 1.850 personas que se han solidarizado con él y han firmado por la petición de su indulto. También a todos los, a todos los que de, de una manera u otra han estado y están apoyándole. Asimismo, pide disculpas a todas las personas que le han escrito y que no ha podido contestar debido a que es mucha la correspondencia que recibe ya que sus nervios están rotos según sus propias palabras que nos ha comunicado este fin de semana en una visita de 90 minutos que tuvimos con él aunque su estado de salud y de ánimo es bueno la ansiedad y el estrés sufrido durante tantos años han hecho mella en él y en estos últimos días en los que se está pendiente de que pueda llegar a su libertad después de 32 años sin pisar la calle sus nervios están al límite Las firmas se van a enviar sin más demora a su abogado para que las tramite <coughs> y esperamos que Manuel pueda estar pronto entre nosotros. Comunicado de Antonio Porto Martín. En huelga de hambre indefinida y desde el módulo 4 de Valdemoro. El módulo 4 de aislamiento de la cárcel de Madrid 3 en Valdemoro permanece en lucha. Antonio Porto Martín, un destacado participante de las luchas anticarcelarias durante los últimos 20 años, permanece en huelga de hambre y patio indefinidas desde hace casi 40 días. y Sus compañeros de módulo no han dudado desde el primer momento en sumarse a su lucha realizando ayunos y chapeos solidarios una vez a la semana e informando a la calle a través de las comunicaciones de lo que está sucediendo. Comunicado de Antonio Porto Martín a todos los compañeros que luchan contra tanta injusticia. Soy Antonio Porto Martín y deseo antes que nada transmitir a todas esas personas que de una forma me han ayudado en la lucha que mantengo contra la cadena perpetua y penal capital camuflada en este estado de derecho. Un abrazo lleno de fuerza y esperanza que al final la última batalla la ganaremos entre todos nosotros. Y que, se, y que seguimos luchando contra las barbaries que se cometen en estos centros de exterminio llamados cárceles o centros penitenciarios. Compañeros, voy a comenzar desde el principio ya que creo que ninguna de estas cartas han llegado a sus destinatarios. El día 20 del 3 del 2009 se me reclama para ir a, a ver a la gente judicial para notificarme que a partir del 2012 inicio una otra condena de 20 años, la cual era la misma que la misma ejecutoria que empecé a cumplir como, como penado el día 31 del 10 del 2004, ya que habían licenciado todas las causas que estaba cumpliendo cuando se me decretó prisión sin fianza. El 26 del 4 del 2006 por homicidio que luego se quedó en asesinato. Como iba comentando, en la nueva en la nueva de, decía y dice que extingo en, en el 2032, es decir, 52 años a pulso. Es algo que no quería aceptar ni mi subconsciente. Después de toda una noche meditando, decidí ponerme en huelga de hambre y patio. La única decisión que viene en el único que se que se hacía daño era a mí mismo con todas sus consecuencias. Pues tengo tengo el VIP, más del más lo de la hepatitis C y otras enfermedades de huesos que estos verdugos no desean que se me curen. Pero voy a seguir con los hechos ocurridos desde el inicio de la huelga de hambre y patio. Hasta el día 24 del 3 del 2009, ninguno de los servicios médicos vino a visitarme y vino a traerme los controles de lo... que son indispensables cuando una persona inicia una huelga de hambre pesarme, tomarme la tensión el pulso y exponerme explorarme en una sala de de enfermería en mi caso lo único que hacían era tomarme el pulso y, y pasar y pasarte en condiciones degradantes delante de los carceleros y la anotación en una libreta pero siempre diferente de hecho he sido pesado en cuatro básculas distintas así he estado ...hasta 30 días pues al ver mi estado deplorable... ...me miraban me miraban la glucemia... ...y exploraban con los estetoscopio... ...y sólo con, con una vez me exploraron el tórax y el estómago... ...y eso que pesaba menos de 50 kilos... ...ese es el magnífico equipo médico que lleva mi situación... ...extrima en la huelga de hambre... ...y todo lo que conlleva mis enfermedades... ...luego venden la sociedad que aquí hay un espléndido equipo médico... ...y que gracias a su elaborado trabajo salvan vidas de personas en la calle... ...ya estarían muertas... Pero es lamentable ver cómo se, cómo está la gente por los pasillos y cómo son tratados por los verdugos y algunos médicos. Ese ha sido mi único contacto con los servicios médicos de esta cárcel. Y yo me pregunto cuántas personas han, han salido desahuciadas para morir en la calle cuántos muertos dentro de las cárceles. Como en ambulancia y, hospital, y hospitales, días después de dicha enfermería. Compañeros... No, No me hacían los, los controles, pero insistían en llevarme a enfermería. Y creo que todos sabéis que allí existe la mayor impunidad que una persona puede imaginar. Allí te aíslan y nadie ve ni oye, y, ni ve, ni oye nada. Y puedes ap aparecer ahorcado y queda como otro caso de suicidio, sobredosis. Esta prisión que va, que va de, progr de progresista y se enorgullece de los módulos de respeto, Proyecto Hombre, es una falacia. Pues la pura y dura realidad que aquí impera es la mayor impunidad dentro de estos habitáculos. Los carceleros tratan a los pesos como basura y encima se aprovechan de ellos. Trabajos no renumerados como los manuales. Trabajos que la cárcel se queda, o mejor dicho, la administración de esta Con estas palabras me despido el día 23 del 4 del 2009. Pospongo la huelga de hambre hasta el día 28 del 4 del 2009. Tengo tiempo en el que he dado... A este centro de exterminio ya que me han dicho que todo se, se me solucionará Pues me, me asiste la razón Pero compañeros, con eso no me vale El siguiente paso es la libertad Pues me pertenece por, por méritos propios Y por haberlas pagado, ya las condenas con sus propias leyes Además debo pediros a, un favor a todos Antes de que, que se quede todo en, en goma de borrar Ayer me notificaron el traslado a la nueva cárcel de exterminio de, de Castellón La nueva Alvocáser Os pediría a todas esas personas rebeldes y solidarias que enviases fax a la SGIP, el fax número 913354781, para evitarse trasladado. Si no me veo otra vez en la misma situación y ahora no se puede inhi inhibir esta cárcel de la nueva situación. Sería un trato arbitrario y vejatorio que confirmaría aún más que lo único que busquen es mi muerte, dentro de sus rulos de una, de una cárcel de territorio español así me llevan más de ocho años de arriba para abajo y la SGIP lo permite y hay que decir basta ya me despido con esta abrazo revolucionaria bajo todas las cárceles Antonio Porto Martín Visita triste Visita triste Visita triste dai terra Ticaso ai jun samar Es que iga triste Visita Ahora un comunicado de Carmen Muñoz Martínez y Leóncio Calcerrada Fornieles, militantes del PCE y del Socorro Rojo Internacional, presos a Córdoba. Parejas de hecho en prisión, papel mojado. En la prisión de Córdoba, haciendo suya una directriz del Ministerio del Interior, el subdirector de Seguridad nos ha notificado que a partir de ahora son ellos los que deciden quiénes son nuestros familiares y quiénes no, decretando que en lo sucesivo a los familiares de nuestra pareja dejan de serlo, Para pasar a ser para pasar a ser solo amigos la excusa que no estamos casados como dios y el Estado manda. Poco importa que nuestra relación familiar esté más que demostrada durante más de 15 años, la mayoría de ellos transcurridos entre rejas ambos y comunicando con nuestros familiares normalmente, que tras cumplir una anterior condena fuéramos nuevamente detenidos y encarcelados cuando vivíamos juntos ni que tengamos acreditada nuestra unión civil como pareja de hecho desde 1996. Tampoco se nos ha ocultado que esta medida restrictiva está hecha expresamente para nosotros, presos políticos, y para algunos otros presos incluidos en el FIES, pero que al resto de presos no les afecta. No nos engañemos, este aparente despropósito es un nuevo paso en la escalada represiva que venimos sufriendo en las cárceles desde hace muchos años. Su, su objetivo sigue siendo profundizar en nuestro aislamiento del exterior, privándonos ahora del contacto con nuestros seres queridos. Antes fueron las restricciones para comunicar con amigos, para recibir o enviar correo, para hablar por teléfono. Todo vale para aumentar nuestro sufrimiento y el de nuestros familiares. Se trata de minar nuestra voluntad revolucionaria y nuestra dignidad y que seamos candidatos para su política de exterminio y arrepentimiento con la que poder proclamar que no hay esperanza ni futuro para quienes luchamos contra el sistema de explotación capitalista y sus gestores de turno. Esto no es nada nuevo, durante más de 30 años de farsa democrática de Estado español y sus sucesivos gobiernos han estado tratando de aniquilar o rendir a sus opositores políticos, haciéndonos a nosotros rehenes de su política terrorista, para conseguir arriar la bandera de la resistencia popular. Aislamiento, dispersión, palizas, gal carcelario, condena de muerte a los presos enfermos, cadena perpetua encubierta, etcétera. Son las armas del Guantánamo español para hacernos claudicar. Poco importa lo que esta política haya fracasado una y otra vez. Ellos lo siguen intentando porque no tienen plan B, para mantener en pie su podrido estado de desecho. Impotentes, débiles y sin salida arremeten contra nosotras y el conjunto del movimiento obrero y popular. Desde aquí llamamos a denunciar de todas las formas posibles este nuevo ataque contra las condiciones de vida de los presos políticos. Dentro y fuera resistencia. Carmen Muñoz y leoncio Calcerrada, militantes del PCE y del Socorro Rojo Internacional. En cierta ocasión una persona a la que estimo me dijo que no, que no albergara compasión de todo aquel que prometiera sin mirar a los ojos. Desde entonces miro a los ojos de las, de las demás buscando un igual, alguien que albergue en lo más profundo un solo átomo de, de empatía por mi persona o condición. Busco y busco, pero no consigo encontrar lo que busco en los demás. Para no des, desesperarme en la búsqueda, de vez en cuando me miro al espejo y aunque identifico la mirada alegre del hombre libre que fui, quedo también perplejo al comprobar cómo con el paso de los años me cuelgan también los pellejos. Dicen que el tiempo dura igual para todos, mas yo discrepo. No dura igual una hora de gozo que una hora esposado de pies y manos al frío somier de una cámara metálica. No dura igual una gota de lluvia en la rejilla que una lágrima de impotencia. Tampoco dura igual la muerte que toda la vida. Siempre han existido diferencias o no coincidencias en los modos, aunque no los haya en los fines. Si todos buscamos el mismo fin, ¿Por qué no aprobar todos los medios? Hay hechos que me, que me empujan a pensar que es que el ser humano es adicto a la, dis, a la discrepancia... ...y que más nos gusta una discusión que una simple solución. El movimiento Antiprisiones no avanza porque, en definitiva, los presos somos los marginados... ...y aquellos que pretenden ser la élite no cuentan con nosotros. Si las presas quisiéramos, seríamos la palanca que movería el mundo... ...la llamita que prendería el incendio, la luz en esta espantosa opacidad que todo lo turbia y difumina, convirtiéndolo todo en grises nubes que impiden ver con clara, con clara nitidez lo que hay más allá queremos avanzar unamos nuestros dedos para crear un puño que golpee el sistema asqueroso y represivo que en vez de ser compasivo es vil y mezquino embustero y dañino se derriben las cárceles y libertemos al prisionero Carta de Pope desde Gamalcarnero, miércoles 6 de mayo. ¿Cómo es lógico suponer esa doctrina tan opuesta a los dictados y ambiciones del sistema, perseguidos por los que mantienen al pueblo sometido en una sumisión y miseria, mientras que las multinacionales del capitalismo se enriquecen a costa del pueblo? En nuestras manos tenemos el renacer de la lucha. Por eso, desde mi captiverio, yo os animo en la lucha contra los centros cerrados de menores, donde como ya sabíamos compañeros y ha salido en todos los medios informativos en estos centros se practican técnicas crueles contra los hijos y los niños del pueblo igual que se viene haciendo en los centros para adultos donde suelen terminar la mayoría de los niños que el sistema represor machaca con esas técnicas tan destructivas donde se pretende adiestrar a los niños en lugar de ayudarles para que en su futuro puedan tener una vida independiente y libres de todo muro que trate de eliminar su libertad y libre pensamiento La verdad es que, como ya sabéis algunos, esto de lo que hablo es algo que a mí me tocó vivir con 12 años. Cuando me ingresaron en el centro Renasco, hace 29 años, y en mi actualidad me encuentro en el centro penitenciario de Nevalcarnero. No he podido apreciar ningún cambio en el trato que reciben esos niños, o mejor dicho, que percibimos, Al que se reciben las presiones para adultos la única diferencia es que hemos podido apreciar entre los centros cerrados de menores de hace 29 años y los centros de menores de hoy en día es que en mis tiempos como el sistema cruel de dopaje bestial se llevaba a cabo con menores sin apenas ser suministrado esos frac esos fármacos por profesionales facultativos nos daban directamente jarabe de palo algo así como los que os dan los maderos en las manis a vosotros compañeros ahora como a pesar de que se sigue suministrando el sistema del jarabe de palo, pero claro, no es tan descarado como antes, si eso parece ser que no les parece bastante hacer el bestia y falta de humanidad a los chavales de los centros cerrados, hoy se les dopa de fármacos. Solo me queda una cosa que añadir a todo esto. Ánimo, compañeros, con nuestra lucha conseguiremos cerrar el centro a la, a la jarosa, para menores, y que... En y que parte de los abusos cometidos contra los chavales ya han salido a la luz cuando ya no han quedado más remedio al defensor del pueblo que reconocer algo que siempre ha sido un, un secreto a voces. Nos estáis obligando a sentir cada vez más odio.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 A veces nuestra vida se si es queda caso a es vida, si vida se le llama a vivir de rodillas. Un instante exigimos una vida, una vida que merezca la pena ser vivida La de nuestros padres fue una vida de perros La nuestra transcurre sin pena ni gloria Venimos prestando demasiadas este rostro a esa tragedia que habéis diseñado Desde grandes despachos, macrocomisarías Desde esas presiones donde están matando gente Gente que lucha, gente que arriesga Norsk er du brygge til å føle Norsk er du brygge til å føle Sobran casi tantas buenas intenciones Como hijos de puta con nombre y apellidos Que luego hablan de miedo ¿De que tenéis miedo? ¿De lujo? ¿Del capricho? ¿De los privilegios? ¿O más bien de perderlos? Lo nuestros sí es miedo, es miedo a esta vida Es miedo al propio miedo, es miedo al mañana Lo que en definitiva es el miedo al día a día Que vosotros ganáis y nosotros perdemos El ojo por ojo de aquel pelotazo que nos dieron En la mania que defendíamos el puesto de trabajo Que nunca tuvimos que jamás nos dieron. Siempre las mismas mentiras, el mismo discurso dominante, infinita combinación de miseria que permite que cada vez sean más los cabellos que logran pasar por el ojo de la aguja Gente, ¿quiénes son los que mienten? Mienten quienes tienen el poder suficiente para hacerlo de forma permanente. ¡Jorge, chama modo de advertencia, que cada cual chore sus muertos! No se obligando a Sentir se triste la bel mazocio. No se está exhibando, se triste la bel Sentir No se está Estás obligando a sentir cada vez más odio. No estás obligando a sentir cada vez más odio. Más odio. No estás obligando a sentir cada vez más odio. Más odio. ...donant una forta abraçada... ...a tota la gent que lluita dintre dels talegos. Les zones llibertàries poden creuar tots els murs. Salud i llibertat. con tenesión de, de carabanchel, pesos dispersados por el gobierno, pesos dispersados por la puta Ahí están los pacientes deseando de ver, así hijo, y es justo, por mierda, que den la para que esto no sea así. Ahí están los pacientes deseando de ver, así hijo, y es justo, por mierda, la posibilidad para que esto no sea así. padeamientos vejaciones y subillaciones todo esto resulta ser el pan suyo de cada día y cuandonto más todos apadeamientos vejaciones y subillaciones todo esto resulta ser el pan suyo de cada día